Polisona FM Polisona FM. Hola amics i amigues de Polizona FM Avui vos presentam un reportatge en el que volem parlar de les eleccions que s'estan celebrant a Venezuela a dia d'avui Vos presentam en, en Julio Fermín Ell és president de l'equip de formació, informació i publicacions de Venezuela qui en aquest moment es dirigeix a, a les votacions y que nos parla de una manera plenera, de una manera como lo hace cualquier ciudadano de aquel país, en el mundo sistema electoral y en el mundo de las esperanzas de un país que está sumido con unas greus crisis humanitarias y que mira de salir. Buen día. Bueno, aquí ya hace media hora que la gente se empezó a levantar, eh, ahora son las seis de la mañana y desde hace más de media hora la gente empieza a salir a la calle Aquí es tradicional un cohetón, un toque de diana para movilizar a la gente. Y bueno, esperamos que se pueda romper ese desafío que es la atención. Normalmente en las elecciones parlamentarias eh, la participación se reduce, pero con esta coyuntura, este contexto difícil de amenazas, de sanciones, de bloqueo, de COVID, etc., eh, pensamos nosotros que la gente puede salir a votar y puede está la participación cercana al 50 por ciento bueno este es el ambiente hasta ahora el, la mesa está servida el sistema electoral es casi el mismo de siempre el sistema 100% automatizado este, estamos hablando de más de 14.000 candidatos para elegir 277 diputados están participando más de 100 organizaciones políticas es decir el mundo a lo mejor se por la matriz mediática, pero este es un proceso electoral normal como los 25 anteriores que se han hecho en los últimos 20 años. Fermín, contamos a nivel mundial. ¿Cómo puede hacer el espectador para romper el circo mediático al voltante de Venezuela? Bueno, esa es una pregunta compleja porque... Requiere mucha voluntad del ciudadano, de la persona para, para informarse, especialmente en Europa en, o en España. Eh, yo diría que para romper ese cerco mediático, las personas tienen que tener un cierto nivel de conciencia que les invite o que los, los mueva a buscar información hoy tiene como aliado la tecnología ustedes tienen un mejor internet y podrían conectarse con televisoras venezolanas que están en línea o con medios alternativos y allí podrían encontrar muchísima información incluso radios si hoy cualquier europeo sintoniza aquí en venezuela una radio una televisora va a haber una total cobertura del proceso Eh, y, y, y donde van echando el cuento de todo lo que está pasando sin mayor problema escuchamos declaraciones del candidato Jesús Suárez Chobrio quien resaltaba pues, todo este proceso que se viene realizando como derecho de todos los venezolanos Nosotros Devolvemos el pase con Raquel Ramírez en Barinas. Nosotros continuamos dándole cobertura a este operativo de elecciones parlamentarias 2020, acompañado por el gobernador del estado Barinas, Argeni Chávez, quien hace pocos minutos ejerció su derecho al voto desde acá, desde el centro de votación Escuela Básica de, eh, Independencia 2 ubicada en el municipio capital del estado Barinas. Gobernador, para que le comente al pueblo venezolano la importancia de participar en estas elecciones parlamentarias efectivamente desde la escuela Bolivariana Independencia 2 en la parroquia El Carmen del municipio Barina de nuestro querido y amado estado Barina, bueno, eh, ejerciendo mi derecho a el voto. Desde luego aprovecho esta oportunidad para hacer, bueno, un llamado a todos los barinenses, a todas las barinesas, al pueblo venezolano en general a salir ...de sus casas a ejercer el derecho al voto... ...una gran oportunidad para pronunciarnos... ...una gran oportunidad para darle un golpe certero... ...a el bloqueo económico, a las sanciones... ...tú que no estás de acuerdo con estas sanciones... ...con este bloqueo, con la inflación inducida... ...esa que nos quita el salario... ...que nos, nos permite eh, prácticamente comprar casi nada... Eh, bueno, sal a votar eh, La democracia venezolana Te permite eh, Expresarte de esta manera Además aquí en barinas Está haciendo un sol radiante Esta, esta crisis este, Y este bloqueo Está generando situaciones Inéditas como que No hay gasolina Un país petrolero que no tiene gasolina Que no tiene capacidad para Brindar la gasolina está racionada con un plan pico y placa que restringe solamente a la gente que tenga que estar activa con motivo de la crisis. Este problema de la gasolina está haciendo que haya cosechas que se puedan, que se, que se están perdiendo. que Está afectando la, la, la cadena, pues, de, de comercialización para que los alimentos puedan llegar a las ciudades. Eh, lo cual se suma a la imposibilidad de, de, de importar alimentos por las sanciones, porque nos tienen bloqueadas una gran cantidad de cuentas bancarias el gobierno tiene una cantidad de una gran cantidad de dinero este retenido en bancos del exterior se han producido muchos intentos de llamados a, para que la para que las dos partes en pugna este, conversen dialoguen lleguen a acuerdos, a una tregua pero es que más allá de, de dos partes es que realmente no hay otra parte. La, la parte que hay es una parte apoyada fuertemente por Estados Unidos y en la Unión Europea. O sea, no podemos hablar exactamente de dos fuerzas. De hecho, el gobierno está en diálogo permanente con otra parte de la oposición. En fin, que nuestra crisis se alarga, se profundiza. Bueno, yo creo que el significado de estas elecciones es una oportunidad, yo creo que es una oportunidad para que Venezuela se recomponga la política, se recomponga un poco la, el diálogo entre parte de la oposición y el gobierno, este, y es una oportunidad para unir el país en torno a, a una lucha contra... Un, ...una ofensiva tremenda que hay desde Estados Unidos la Unión Europea... ...de bloquear, de, de sancionar unilateralmente... ...cosa que ha causado miles de millones de, de dólares en pérdidas... ...que ha provocado la muerte de gente producto de enfermedades crónicas... ...que no se han atendido, producto de bloqueo a medicinas, a alimentos... Eh, yo creo que va a ser una oportunidad para eso, ahora no va a ser fácil, no va a ser fácil porque eh, se juegan las cartas del famoso reconocimiento, la famosa legalidad y el hecho es que si, si bien hay problemas, evidentemente, la mayoría de estos problemas tienen mucho que ver, la, la, la, la emergencia humanitaria que vive la población tiene mucho que ver con la ofensiva internacional, la, las medidas coercitivas. Creo que va a ser estas elecciones y el futuro una, una oportunidad, una nueva oportunidad para recomponer la política, recomponer el diálogo, buscar un mínimo de unidad nacional frente a esta ofensiva internacional que nos permita ir poco a poco recuperando la economía y saliendo de la fuerte crisis en que nos encontramos.